Aquí el coliseo va a estar abierto de 8 de la mañana hasta 11 de la noche. ¿Ya? No se va a cobrar ni un solo peso. Solamente para que tenga idea, durante todo este año se han recaudado 5780 bolivianos. Una suma ínfima Más que todo parece que lo que no querían era que se use porque esto, este cobro, este ingreso a la alcaldía no justifica de que los coliseos hayan permanecido prácticamente sin uso y prácticamente como un elefante blanco. De aquí en adelante las cosas se tienen que usar y las y las obras tienen que ser para el beneficio del pueblo. ¿A qué acaso iba a eso recaudado, este dinero? Este dinero recaudado es lo que se pagaba después de bastantes trámites a lo que era recaudación de la alcaldía municipal. 5.780 bolivianos para que la gente no practique el deporte, eso queda atrás, de aquí para adelante, trabajamos para la gente y las cosas son, las, las infraestructuras son para el pueblo. Lo que pasa es que... Estuvieron siempre mirando en hacer más obras y más obras y no hacía hacer que las obras funcionen. Nosotros tenemos que ver que las obras funcionen y que se dé el servicio al pueblo. ¿Por qué hacían que más obras y más obras? Porque era el interés de la anterior gestión de solamente hacer obras y no fijarse que tiene que beneficiarse al pueblo. Allá está la duda. Pero nosotros... Vamos a dedicar presupuesto a mantenerlo para que las que ya estén hechos este se, se puedan utilizar de una manera eficiente y tampoco representen un peligro para la gente. Nosotros como gobierno municipal vamos a asumir cualquier costo que tiene lo que es el mantenimiento, la luz y todo, porque al final la plata es del pueblo. Son cinco coliseos los que se tienen y bueno, aparte vamos a ver el fortalecimiento de las canchas municipales. Ese es un, un programa que tenemos como como gobierno municipal de fortalecer, de buscarle luminaria, darle las condiciones a las canchas y crear canchas con con la suficiente características técnicas para practicar el deporte.